Qué bien que suena esto, che. Me, me encanta. Dominga tuvo sus días. ¿Así se llama la banda? Así se llama la banda. Está conformada por Alejandro Valdés y Aníbal Paz. Son ambos、eh, pampeanos,、Ajá. pero que están residiendo en Buenos Aires hace unos años y están presentando el nuevo material Salvaje Ciudad. Tiene algo de sode estéreo. No sé si a ustedes les pareció lo mismo. Sí, o sea, es, el, sí, el, sí. el tono inicial、eh, me, da, me da así como medio ceratesco. ¿Qué dice usted, Pablo Aymar? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No los había saludado hoy, lo s、no. vuelvo a saludar, lo s vuelvo a saludar a. Ahora saludamos a Alejandro, Alejandro. también, Alejandro. que lo tenemos en comunicación para que él mismo nos cuente a ver si Soda está entre、eh, quienes han inspirado esta presentación. Hola Alejandro, Lautaro,、eh, Pablo, Pablo, y, Pablo Valentina. y Valentina, te saludan, se me había borrado un nombre. <risas> Hola chistes, ¿cómo andan? Bien ¿Cómo vos. Bien? ¿Todo bien? Acá escuchando un, un, lo que se ha、um, presentado anoche. ¿Verdad? Eh, eh, anoche de las 12, o sea, el día de hoy,、eh, salió el tema、eh, Al Mundo, Salvaje Ciudad.、Uh -huh. ¿Es esto que estamos escuchando? El segundo, el segundo track de, de nueve que vamos a sacar de, durante el año. Ajá.、Eh, ¿por, ¿Por qué decidieron armarlo en este, en, en, a lo largo de todo el año, irlo así por etapas? o...? Presentándolo paulatinamente. Sí,、eh, por singles, largarlo por singles, de uno,、eh, vamos a tratar de que sea de uno por mes.、Uh -huh. eh, la verdad,、uh -huh. nosotros、eh, durante el 2020,、uh -huh. eh, año de pandemia dura,、eh, nada, de, de pronto tuvimos como el tiempo suficiente para dedicarnos a esto,、uh -huh. ya que nuestro trabajo se pasó a ser teletrabajo.、Uh -huh. Este.、Um, Y bueno, nada,、eh, teníamos una serie de canciones programadas para hacer para el, el, este, este año, hicimos más y dijimos, bueno, hagamos un disco. Si ya están las canciones,、uh -huh. están, están, están trabajadas, están, consideramos que tienen calidad para, para formar parte de un disco. Y bueno, y después la decisión de sacarlo de, a un, single, de a un single por mes、eh, tiene que ver con que hoy por hoy, como está planteada la industria musical, para una banda. Emergente como la nuestra, sacar un disco de nueve canciones es como tirar una bala de oro al cielo.、Uh -huh. ¿no? yeah. Entonces,、eh, nada, me parece que el mejor formato es sacar de alguna por mes.、Eh, cada canción además viene con un montón de contenido, ya sea el arte de e t a p a que cada una va a tener por,、eh, para, para sí, de, de, desarrollado por distintos artistas, un mini documental. Nada, generar una serie de, de, de contenido importante para. Para lanzar durante todo el año. Yo creo que así、eh, nos va a rendir mucho más que sacar las nueve canciones en una sola unidad, disco de una sola vez. Claro.、Eh, que bueno, que nada, que termina siendo tan efímero como sacar un single. Bien.、Eh, en el 2016 y en el 2017 hicieron discos. El primero, el del 2016, llama La Bestia del, del pasado y Bailarinas en el 2017.、Eh, ¿Encontras ahí una diferencia sobre lo que venías diciendo? ¿Sobre lo que venías planteando? Eh, de esto de largar de a un tema y no largar ese concepto que se puede llamar un disco? Sí, igual esos fueron EPs de tres temas.、Ajá. Este. Que. Bueno, nada. El, yo creo que. El, na, el, y, es, a ver, nosotros podríamos haber sacado los seis juntos, por ejemplo, ¿sabes? Ajá. Este. Decidimos sacarlo de. Fraccionarlo de, en tres y tres. Son.、Mm. Son decisiones que se van tomando. Este. Hoy por hoy creo que todavía es, es, es, es,、eh, funciona más la, la, la de sacar de a single. n o、uh -huh. uh -huh. De hecho, hasta los hasta músicos ya de renombre están sacando single ahora s í Hay pocos discos editados. Alejandro, ¿cómo lo grabaron a este disco o a estos CP? Esto, estos, te, estos, estos nueve temas que estamos、uh -huh. sacando todavía están en proceso de grabación. Ajá. Entonces, Bien, o、sí. sea, esto es un adelanto lo que, lo que acaba de compartirse. Acabamos, ya sacamos un tema hace un mes, Sanchos.、Uh -huh. Sí. Este es el segundo y ya grabamos el tercero y, vamos a, y tenemos que grabar el cuarto. Y m i e n s grabamos, sacamos, grabamos, sacamos. ¿Y dónde、es、lo hacen、dinámica. eso? A eso, ¿dónde lo hacen? Esto lo estamos haciendo en el estudio Santa Marta,、uh -huh. un estudio de, de acá de Buenos Aires que está trabajando muy bien y que, bueno, que es. Del, del, del productor nuestro, que es Orestes Di Bruno, que viene trabajando con nosotros ya de, de, desde el principio.、Uh -huh. ¿Encontraron alguna diferencia entre lo que es, es grabar en, en Santa Rosa, que es donde son oriundos de ustedes, y grabar en Buenos Aires? ¿Hay、sí. alguna diferencia? Mirá, yo la experiencia de grabar en Santa Rosa la tuve hace mil años.、Uh -huh. <risa> Después、eh, nunca más grabé en Santa Rosa, este, así que no te podría decir ahora. ¿Cuánto hace este... que están en Buenos Aires?、Uh, no, yo me vine a estudiar acá. Tengo cuarenta y i n c o de años, así que imagínate. Este... Ah, no, pero tenés vos de pibe 22,、eh, te digo. Sí, viste, y, y físicamente también.、Ah. <risa> este... No, no, este, hace mucho tiempo que ya que estamos acá, entonces ya nuestra, nuestro desarrollo. En todo sentido, y, sobre, y también musical, que es el caso que estamos hablando ahora, es, es, lo estamos haciendo acá. n o、uh -huh. Ale, te aprovecho a preguntar por el tema anterior,、eh, que le podemos decir los chanchos o les chanches, porque tiene ahí、era? esa X final.、Eh, ¿A qué remite? ¿A, a qué? Porque también tiene toda una performance, aparecen en el video con,、eh, un poco lukeados, con máscaras. q u é me podés comentar de eso? Sí, aparecen esos personajes que en realidad son los personajes、eh, que van, vienen a ser como una especie de hilo conductor de, de todo el disco. Van a aparecer durante toda la, la tirada de las canciones, interviniendo de distintas formas,、uh -huh. según les parezca a ellos cómo amerita aparecer en cada canción. Eso irán viendo, irán decidiendo. Este, pero bueno, son personajes que. porque el disco se va a llamar Los Chanchos también. a、uh、j -huh. Este, son personajes que n ap aparecieron d a a en la conceptualización de todo esto que estamos haciendo. Este es un disco que yo lo considero como, que podría decir existencial, entre comillas, este, porque plantea ciertas cuestiones, ciertas、eh, preguntas en relación a la, a la sociedad en la cual vivimos hoy por hoy, sobre todo la sociedad citadina en la que estamos inmersos, tanto Aníbal como yo. Este, y bueno, cuestiones con respecto a la, a la alienación, al consumismo, sin, sin que sea una crítica, n o sino como una especie de observación y, y de representación de todo eso. Entonces nos pareció que los chanchos eran como unos personajes que podían、eh, involucrarse en toda esta situación, como siendo、eh, como, como, como parte de todo esto que está sucediendo. n o Es decir... La, a veces la, la pregunta que por ahí hacemos, en medio en, en broma, medio en serio, es si estos personajes se pusieron la máscara o se la sacaron. n o <risa> Entonces, bueno, nada, estos personajes van a ir a lo largo de, de todo el disco, ya irán viendo, ya irán、eh, viendo cómo se relacionan con la letra, con la música y todo eso. Pero bueno,、eh, eso más o menos es el, la idea conceptual que tenemos y la bajada que hacemos y después. La construcción artística que después, en función de eso, realizamos, ¿no?、Eh, si yo te pregunto, ¿quiénes se creen que son ustedes? Le robo una pregunta a un amigo. ¿Quiénes se creen que son? ¿Quiénes son Dominga Tuvo Sus Días? Mira, nosotros en, en, consideramos que Dominga,、eh, más allá de que es un dúo, ¿no? Es,、eh, yo yo lo, lo, lo, lo vivo como una especie de, de usina de arte, ¿no? Donde tanto Aníbal como yo armamos una, una, una situación musical y lírica, y después, en función de eso,、eh, convocamos a distintos、eh, a artistas o, o profesionales para que trabajen con nosotros para, para desarrollarla y llevarla, y llevarla a cabo. Por eso, cuando decimos que somos Aníbal y yo, en realidad es, es como este sería el puntapié. Después, detrás de eso, hay un montón de gente. Que nos ayuda a, a, a cerrar el círculo, que pretendemos también que nunca se termine de cerrar del todo, para, para que quede espacio, para que, que sigan apareciendo nuevas cosas, para, para producir el arte que queremos hacer, ¿no? Hoy por hoy estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, este, porque lo estamos haciendo, básicamente. ¿Te queda algo <ríe> de pampeanidad? Sí, nosotros. Sí. Sí, que somos pampeanos. Este. La, la pampianidad nosotros la llevamos a cuesta, ¿no?、Eh, por ahí,、eh, hoy por hoy,、eh, las letras hablan de la, de la urbe, del movimiento de la ciudad, pero、Ajá. también va a aparecer alguna letra que hable un poco de lo, de lo que tiene que ver con, bah, a nuestro entender, de lo que tiene que tener que ver con la pampa y de este lugar del, del cual vinimos. Bueno, si te comes las, está...、si、las S, sos pampiana,、eh, <risa> sabelo. Bueno, claro que no. Cuando, le pongas a, cuando empieces con muchas S, ya te, te, te, te desterramos. Lo voy a tener en cuenta. l o en, en, en cuenta. Alejandro Valdés, de dominga tuvo sus días, te despedimos desde aquí. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, gracias por la nota, ¿no? Que a nosotros nos sirve un montón. Bueno. Muchas gracias.